Yo vengo pues del Valle de Aranguren y soy uno de los que realmente engrosó aquel movimiento popular tan noble, tan desinteresado, que no buscaba más que es lo que hoy busca todo el mundo, el respeto del medio ambiente, el que se resolviera el problema de la basura de la comarca de Pamplona de una manera respetuosa, Nos movimos mucho, durante cuatro o cinco años visitamos media Europa, trajimos muchísima documentación, pedimos diálogo, se nos negó el diálogo y lo que todos pensábamos pues que sería impuesto y fue impuesto. Fuimos condenados diez personas, unos a dos años, otros a un año, otros a unos meses. <tose> Tuvimos que acudir a Madrid para que se nos hiciera justicia y se nos hizo. El Supremo anuló. ...la sentencia injusta... ...dada aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...lo que nosotros hicimos... ...repito, hasta tal punto era razonable... ...que hoy la Unión Europea ha prohibido... ...el que se haga la, so la solución que fue adoptada desde arriba... ...y por la fuerza... ...y que se adopte la nuestra... ...es decir, la recogida selectiva de basura en, en el origen... ...la sentada para nosotros es parte de una forma de acción... ...que denominamos pasiva, eh, resistencia pasiva... ...y que está al alcance de cualquiera... ...cualquier colectivo que quiera utilizarlo... ...para hacer oír su voz... ...creemos que es un poco hipócrita ensalzar... Eh, ...luchas de movimientos civiles... ...que han conseguido derechos para todos y para todas... ...en el pasado... ...y criticar a esos que se realizan hoy, ahora... ...y, y para todos y para todas también... ...queremos también eh, manifestar aquí nuestra preocupación porque la policía municipal, de un tiempo a esta parte, eh, lleva una escalada progresiva de militarización en sus filas. ellos policías que, que crean que es injusto lo que les obligan a hacer, se tienen que juntar, reunir y negarse a, a colaborar con lo que es injusto, con lo que les obligan a hacer. Seguimos luchando. A ver si de alguna forma los despedidos de Cosca no eran los despedidos. ...que hubiese algún tipo de eres, ...que hubiese algún tipo... ...pero como bien decíamos todos... ...el Comité de Empresa... ...incluido a Comisiones y OJT... ...que no habría un solo despido... ...pues bueno... ...manifestaciones... ...hemos convocado a todo el mundo... ...ahí ha visto la lucha... ...pero al final... ...ha habido unos sindicatos... ...que se llaman Comisiones Sobredas y OJT... ...nos han vendido con el Gobierno de Navarra... ...y con el Gobierno de Madrid... ...eh... ...275 personas... ...que hemos ido a la calle... ...pero hay otra cosa muy clara... ...hemos resistido... ...como resistieron... ...y como vais a resistir vosotros... ...compañeros y compañeras... ...nosotras que desde el movimiento feminista... ...siempre hemos dicho que... ...vamos a salir de esas esferas... ...privadas... ...as esferas públicas... ...al espacio público... ...pues se nos denegó... Eh, ...participar de lo público... ...y ocupar la calle como merecemos... ...ya que somos ciudadanas de primera... ...así que... ...como no apoyar esta causa porque creo que las sentadas hacen que las sociedades tengan ese pensamiento crítico que hacen avanzar que hacen seguir siendo todavía con más sujetas activas en el caso de las mujeres de 8 de marzo. Y que sepáis que tenéis desde la Comisión todo nuestro apoyo para hacer con esta lucha, que es la lucha de todos y, como no, de todas. Estamos un poco hartas de que los gobiernos, las instituciones, piensen que tenemos que pedir permiso para todo, ¿no? Como si tenemos que estar siempre diciéndoles, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo demás allá. La vida es dinámica, cultural plural, es eh, creativa, ese eh, impulso. Y no hay que pedir permiso, ¿no? La calle nos pertenece, la calle de todas las personas que viven, que han nacido y que por lo tanto tienen perfecto derecho a caminar, a sentarse, a disfrutar, a plasmar su voz, a pintar sus palabras en la calle, ¿no? Cuando unos gobiernos o unos estados o unas administraciones se obtecan de tal manera como se están obtecando aquí en Navarra en muchos planos y en muchas cosas, ¿no? Lo que nos queda es la calle y lo que nos queda es nuestra voz. Y no vamos a callarnos porque piensen que estamos diciendo aquello o acá. Y no vamos a dejar de sentarnos ni de caminar por nuestras calles, porque al fin y al cabo es nuestro espacio, no es el de ellas. ¿no?